Bueno, estamos eh, nosotros trabajamos con, con todas las personas que tienen vih mm. eh, y la realidad es que bueno hemos atravesado la etapa COVID, estamos atravesando sí. eh, hemos tenido compañeros eh, que han dado positivos que han sido aislados y bueno tuvimos que desde nuestra asociación a eh, apoyarlos eh, primero anímicamente y después este Bueno, con todo lo que era alimento y todo lo demás, pese a que recibían este, sus botones alimentarios por parte de la municipalidad, nosotros lo apoyábamos más. Porque eh, las personas con esa patología necesitan una muy buena alimentación. Y más con, con COVID. Y bien, gracias a Dios, este todos este, salieron, atravesaron la estapa esa. Ahora están esperando el momento para la vacunación. ¿Por qué no se puede vacunar la persona que sale eh, de un COVID positivo inmediatamente? Hay que esperar un, un tiempo. Y después también, bueno, se han vacunado casi todos los compañeros, eh, mm. siempre y cuando están dentro de los rangos de, de edades que, que así lo determinen el, el plan de vacunación. Mm. Eh, no, o sea, ¿no, no tienen no, no tienen prioridad, eh, Raúl, eh, porque aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad, eh, por más que ten, de 18 para arriba, los vacunan? Eh, ¿La persona que tiene VIH no? ¿No está incluido No, no ¿Ah? porque... A, te, te explico algo. A ver, eh, La persona con VIH sí. no está considerada persona de riesgo ah. mientras sus eh, estudios serológicos den... Por ejemplo indetectable de carga viral y una buena eh, CD, un buen cd4 que son las defensas que tienen el cuerpo ah. entonces este las personas no tengan eh, más de 200 copias de carga viral ahí sí son consideradas personas de riesgo verdad sí. y un cd4 hablemos de 300 y menos si no, eh, no están consideradas personas de riesgo Claro. ¿Verdad? Sí, eh, obviamente que hay que tener un cuidado más especial, ¿no es cierto?, mantener los protocolos, bueno, todo eso se ha hecho, eh, nosotros en nuestra institución hemos repartido barbijos, al alcohol, que nos ha dado eh, el Ministerio de Salud, para repartir a los compañeros para que tengan, y, y obviamente eh, hemos estado estamos muy limitados de actividades, eh, ¿no? no se puede reunir gente y todo eso. Claro, sí, sí, Estamos muy muy limitados para hacer actividades, pero igual estamos trabajando mucho virtual. Ajá. Hacemos mucho trabajo virtual. Sí. Entonces, este, tratamos de ayudar como podamos. Claro. Eh, Raúl, eh, sigue la discriminación hacia un portador de VIH como era antes o se han avanzado no, un no, poco no, la no. sociedad? No, no ha cambiado. Sí. Ha cambiado. Ya con solo que ya eh, la, eh, sacar la palabra SIDA sí", ya ya estamos bien. Eh, hoy es VIH, ¿no? es una enfermedad crónica que se tiene toda la vida y este mientras uno la persona no eh, tome la medicación, está perfectamente. Hoy, gracias a Dios, hay una mayoría, yo diría que hay un 80% de personas indetectables aquí en La Pampa, eh, quiere decir que son personas que no transmiten la enfermedad, la persona indetectable no transmite la enfermedad, Eh, lo que sí eh, hay que mantener siempre el, el uso del preservativo claro porque eh, pongo un ejemplo una persona no, no transmite el vih aún siendo positiva del vih pero qué pasa si uno no usa el preservativo y otra persona la reinfecta porque hay casos este está teóricamente comprobado que no eh, la de cada un positivo hay dos más que son sospechosos ¿verdad? Mm. Y esas persona no se han hecho los estudios, los test y tal, lo demás, y viven con la enfermedad, ¿verdad? Mm. Y no pueden reinfectar a la persona. O además la persona puede contraer otra enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Sabemos de, de, que se han dado muchos casos acá. Sífilis, por ejemplo, claro eh, muchísimo, eh, por no usar el preservativo. O sea, Eh, sí, no una... hay que, hay que usar el preservativo eh, por más siempre, por más que eh, para siempre. prevenir el VIH o otra claro. enfermedad. Claro. que sean parejas estables. Claro. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pareja estable no, no hay no hay inconvenientes, pero si no te te usarlo. Claro. ¿El estado lo garantiza eh, la entrega gratuita? Si sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, hemos tenido eh, al en plena plena pandemia hubo un poquito de nunca faltó eh, la medicación número uno Quizás sí, eh, se ha hecho, se ha tomado otro, otro, otra manera de entregar la, la medicación ahora, era, eh, te explico, antes nos entregaban cada seis meses, perdón, tres meses. Cada tres meses se entregaba la, la medicación a la persona con VIH. O sea, iba una vez al hospital y por tres meses no volvía. Ahora se entrega por mes. Pero Ajá. tiene un sentido eso, es para saber si la persona está tomando la medicación. Ah. Hay muchísimos casos de personas este, no adherentes, o sea, que están dentro del tratamiento pero no lo toman. Entonces, bueno, para eso se hizo este, la entrega mensual, para tener un mínimo control. Claro, hay un sí. seguimiento más, más, Exacto, más cercano. Exacto, un claro. seguimiento, sí. porque aparte, eh, sigue la nosotros siempre decimos lo mismo, no la discriminación a veces la hace la persona misma, ¿no es cierto?, es decir, yo tengo VIH y me voy a enterar, que, o se va a enterar alguien que tengo VIH y el, el, el estigma de decir, bueno, yo me autodiscrimino. Y no es así. Hay que seguir... Este, la persona sigue trabajando, sigue haciendo su vida normal. Los que tienen suerte de tener, su, de tener un trabajo, hay que cuidarlo. Y los demás este, estamos tratando de buscar. Eh, gracias a Dios hemos hablado con autoridades y nos han garantizado que va van a colocar este compañeros en distintos lugares, ni bien salgan la vacantes y si las personas reúnen las condiciones, no para trabajar. Bien. Eh, Raúl, eh, con el tema del test, para eh, saber si uno es portador de la enfermedad, eh, ¿se, sí. ¿se realizan en los hospitales? ¿Es, es, es gratuito? ¿Cómo es? Este es, es gratuito, anónimo y voluntario, sí, se hace en los hospitales, mm. en el consultorio 8, Eh, y des, bueno y después hay campañas nosotros vamos a salir este ni bien podemos salimos con una campaña de, de masiva de, de prevención porque para eso de, este nos están entregando ahora en donación una trafficfic que va a estar nada más que para eso para salir a hacer campañas uh -huh. nosotros como institución no los hacemos a los tests pero hay que capacitarse eh, para eh, es complicado el tema de hacer un test si no sos un profesional, porque puede darte un positivo y no sabes la reacción de la persona, mm. ¿verdad? Aún ese test que dé positivo puede ser un falso positivo, pero imagínate que el, el choque es decirte, mira te salió positivo, mm. y tenés que estar muy bien preparado para, para dar ese resultado, no lo no, cualquiera lo puede hacer, aparte de eso lleva una charla previa, eh, eh, la extracción y después el dar el resultado, ¿verdad? Y después desgraciadamente da positivo, eso va inmediatamente en el sistema de salud claro. para hacer un seguimiento, pero nosotros queremos evitar eso porque no estamos preparados para eso, claro. eh, no nuestra es nuestra otra cosa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esa sí. otra cosa que hacen ustedes, eh, eh, Raúl? A ver, contanos cómo sí. trabajan desde la asociación Darnos la Mano. Eh, se trabaja mucho anónimamente todavía, pero uh -huh. se trabaja con los compañeros ayudándolos en tema de alguien le falte mercadería, alguien que le falte alguna cosa para el hogar, una chapa, una puerta, una ventana, este eh, cosas así. Y tratar de, de juntar, de juntarse la gente, el, el famoso grupo de autoayuda, es muy muy difícil, muy difícil porque nosotros hacemos nosotros hacemos trabajito dormido, ¿verdad? Eh, nadie dice yo tengo, tratando de, de de tenerlo oculto te cuento casos, por ejemplo, he tenido un caso de un chico de 18 años que leí la familia familia y estuvo un año así, este, hasta que, bueno, no, no sabía él cómo hacer para tomar la medicación, tener la medicación, así que se diera cuenta la familia. Pero bueno, un, un día llegó el momento que tuvo que, que hablar con la familia. Claro. Porque él, él necesitaba que la familia se Y bueno, fue bien, bien, gracias a Dios. Salió bien, ahora ya. Es muy importante la ayuda de, y el acompañamiento de la familia. Claro. Y después, siempre decimos los mejores psicólogos somos nosotros mismos. O sea, el, el, la persona portadora, charlando con un grupo de doctor ciudad, es la mejor eh, terapia que hay. Mm. Porque ahí se saca... A ver, que también nosotros decimos lo mismo a veces. Este, ha habido muchas campañas, que hace gente campañas de VIH y todo eso. Pero nosotros, cuando vamos a hacer la campaña, llevamos las personas que tienen VIH. Entonces, la reacción de una charla de, de prevención de VIH... Cuando la persona dice, yo tengo eso, es muy distinta, porque los que están escuchando la charla ya cambian el pensamiento. por claro. Ejemplo, una vez fuimos a hacer una campaña 25 de mayo, y cuando preguntamos cómo veía... Estoy hablando de chicos adolescentes, este adolescentes mayores casi porque tenían 18 años en el más grande. Cuando se le preguntó a ellos, este ¿cómo se imaginaban una persona con VIH?, Bueno, era un, un, un monstruo para ellos. O sea, te decían, no, es un pelado, un flaco, eh, con arrugas, con esto y que aquello. Te hacían una imagen, pudiste parecer esas películas de terror. Sí. Y cuando uno de los chicos, que son los que dan las charlas, dijo, yo vivo con VIH hace 7 años, la cara de los chicos cambiaba rotundamente. Entonces uno se le explica que son personas normales, este que tienen una enfermedad crónica. Y eso van a estar toda la día mientras tomen la medicación. Que, gracias a Dios, vuelvo a repetir, no tenemos problemas. Por Bien. el momento sí puede haber algunas pasitas de horarios de tema de, de carga viral, bueno, tampoco hubo... Sí, hubo un tiempo que no se hizo, porque cuando se fue el anterior este gobierno no, no había mucha preocupación por el tema VIH. Ah, y entonces, fal faltó, este... faltó algo de medicación y, y estas cuestiones. Sí, hubo, ah. porque faltaba medicación, entonces... Eh, lo que hacía el gobierno de la Pampa por ejemplo lo que hacía el, el doctor Miral era que la compraba la Pampa ah. si faltaba la compraba la Pampa y eso ah. siempre nos garantiza a nosotros ah. si mañana falta nosotros sacar la Pampa la compramos después vemos cómo se la cobramos a Nación claro. pero nunca les va a faltar gracias a Dios nos faltó Hay, eh, no sé, nosotros este tenemos relación con el programa provincial que este que la directora Nora Aguirre Eh, por ahí tenemos algunas discrepancias en cosas porque nosotros lo vemos de otra manera y ellos lo, tienen la parte profesional. Uh -huh. Nosotros trabajamos la parte humana, saber la persona qué necesita. Es un poco a veces el mismo, del de, de, de que vas al médico y que te atienden de una manera muy especial. Gracias a Dios, Santa Rosa no tiene el problema que tiene pico. Pico, eh, Santa Rosa tiene dos infectólogas eh, en el MOLA, estoy hablando. Sí. Y en Pico tienen uno, pero no, no la gente no no no la pega con él. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Se vienen los pacientes acá a Pico. Ah, perdón, de Pico se vienen a Santa Rosa. Uh -huh. Entonces se nos desborda la cosa acá en Santa Rosa de, de atención. Las claro. la médicas tan, tan muy completas de turno. Pero por gente que viene de Pico porque no las atienden como ellos quieren en Pico. Entonces, uno de los pedidos que le hemos hecho a, a, al Ministerio de Salud es que pongan un infectólogo más en General Pico. Eh, no hay muchos infectólogos. En especialidad de eh, infectología en VIH, no no hay muchos. Entonces, los lo poquitos que hay están. Eh, dos en el Molas y tenemos dos más, me parece, uno en Zarac y otro en otra clínica. Claro. Pero no hay muchos infectólogos. O sea, eh, bueno, después tenemos... El, nuestro pionero en infectología, que es el doctor Thinman. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, vamos a tratar de que pongan en pico, nos interesa mucho pico, nosotros que tengan un infectólogo más. Bien. Eh, Raúl, eh, aquel o sí. aquella que está escuchando, ¿cómo puede hacer para ponerse en contacto con la asociación Darnos la mano a eh, la Pampa? Eh, sí, te doy el, el celular de, de contacto nuestro, que es anónimo, pueden este, por WhatsApp contact, eh, contactarse con nosotros, eh, 82 14 89. 82, 14, 89. 82, 14, 18. O sea, 15, 82, 14, 89. Nosotros estamos... Mirá lo que es la, la vida, ¿no? Eh, bueno, nosotros estamos funcionando ahora en un lugar muy chiquitito y hemos alquilado una casa grande, con habitaciones, un lugar muy lindo para talleres, que es un garage muy grande, de 5 por 9. Mm -hmm. Talleres este, de distintos tipos, porque, nada, la, las personas... Este, Con esta patología tienen que estar ocupadas, sintiéndose útiles. Va a haber talleres de panificación, talleres de autoayuda, bueno. Eh, va a haber talleres de herrería, eh, talleres de costura, talleres de danza. O sea, de, de todo un poco a ver en esa casa. Después va a haber consultorio psicológico una vez por semana, eh, testeos también va a haber dos veces por semana, eh, ayuda jurídica, y ayuda eh, con una doctora que es exóloga, y bueno, lo que salga va a estar ahí. Pero eso tiene, por ejemplo, los tazeres van a tener una visión especial, eh, que es la meta que tenemos nosotros, es de que en el... O sea, Pablo mañana puede hacer un taller de pintura, por ejemplo, a, a, a los tazeres que va a la institución, pero ese, Pablo no es una persona positiva, ¿verdad?, Claro. Y si vas a estar con dos positivos que vos, vos no sabés que son positivos. Entonces, estamos integrando a la gente. Que la gente venga y sepa lo que es charlar con una persona con un bebida positiva. Eh, bueno, ahora no se puede tomar mate, pero que puedas tomar un mate, que puedas compartir un, una factura, que puedas comer hasta un asado. ¿Me Bien. entendés? Sí, sí, sí. Sacar ese estigma de, de, de que no, yo no me junto con una persona positiva. Bien. Bien, Raúl, ¿y esto cuándo, eh, ¿cuándo, se empezaría, a, ¿cuándo empezaría a funcionar? Eh, este mira, si Dios es la Virgen quiere y el maldito COVID desaparece sí. un poco y toda la gente está vacunada, yo calculo que eh, los primeros días de agosto ah. estamos listos para... La casa está alquilada, lo que pasa es que no la habitamos todavía porque no se, no se puede juntar nadie. claro Pero sí ya está lista para, para comenzar a funcionar. Así bien. que, ni bien pase un poquito y... ...yo tengo fe que esto se va a ir yendo de a poquito... Eh, ...para agosto, septiembre... ...vamos a estar un poquito más de podernos reunir... ...y poder salir nosotros a hacer las charlas... bien ...las charlas y las campañas de prevención que vamos a hacer... ...vamos a hacer mucho terreno mucho trabajo de campo vamos a hacer... ...o sea, por ejemplo acá Santa Rosa... ...y un barrio, por ejemplo, El Esperanza... ...¿no es cierto? ir casa por casa... ...¿no es cierto? No. Eh, ...entregando preservativos, información y todo lo demás... Y la unidad de testeo móvil va a estar en un lugar ahí, el que se quiera acercar, eh, va a poder ir, eh, en la unidad de testeo van a estar el personal de salud, o sea, en la parte de epidemiología, que son los especialistas en eso. Y, y lo demás, nosotros haciendo el testeo casa por casa. Eh, perdón, eh, la prevención casa por casa. Y después, bueno, te vuelvo a repetir, es muy difícil juntarse, juntar la gente que se animen a integrar un grupo, pero bueno, es un trabajito muy dormida Es muy, muy difícil, pero bueno, se va logrando. Lo hemos logrado nosotros hace siete años que estamos trabajando y hemos logrado un montón de cositas así, que parecen insignificantes, pero tienen su sentido. Tenemos una compañera que hacía nueve años que vivía con la enfermedad, pero nunca había ido al médico, por ejemplo, porque no, no, no sentía nada, ella no estaba bien, de repente, bueno, después de dos años de charla, eh, un día nos dijo, quiero ir al médico, sáqueme un turno. Y uh -huh. hoy ya comenzó con su tratamiento retroviral. Uh -huh. Así que para nosotros eso es importante. Hemos detectado compañeros que no estaban adherentes, que no estaban tomando más la medicación. Así que bueno, después de charlas y todo lo demás, este, ya han comenzado de nuevo con el tratamiento. Es un poco lo que buscamos hacer nosotros. Muy bien, Raúl y eh, estaremos atentos raúl a, a, a que nos avises eh, y, bueno, y te sí, molestando ya cuando, con, cuando ya estamos cuando se pueda cuando todo sí. todo preparadito ya este está todo el, está, te cuento rápidamente tenemos todo el nublaje de, de, de la oficina de la casa están está ya recibimos lo que es la parte de Hornos, entonces ya está eh, todo lo que vamos a usar de herramientas talleres ya está todo mm. o sea todo ha sido son donaciones que hemos ido recibiendo y hay la promesa de un montón de cosas más que van a salir del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, más el Ministerio de Desarrollo Diego Álvarez mm. siempre nos da una mano para un montón de cosas, este y bueno, después seguiremos otra cosa que se consiguió también en plena pandemia, perdón, me voy acordando a poquitito, en plena pandemia se le consiguieron subsidios a varios compañeros, la mm. verdad, si la situación no ameritaba, necesitaba una ayuda económica para algo, desde el desarrollo social de provincia Diego este diego Álvarez nos dio o sea, nosotros le dimos una lista de los compañeros que nosotros conocemos y que realmente no necesitaban y en una semana lo cobraron enseguida Bien. municipalidad de Santa Rosa por ejemplo, Marco Echeveste eh, un tipazo durante plena fase 1 mientras estuvimos en fase 1 todas las semanas traían las bolsas de mercadería para la gente ¿verdad? este así que eso nos alegraba mucho de saber que, que alguien nos eh, nos estaba acompañando y nosotros acompañar a nuestros pares eso es muy importante bien Raúl, eh, seguiremos charlando eh, de, Dale, cuando de cuando, cuando pase un poco esto de la pandemia y les permita eh, abrir la actividad eh, te agradecemos sí. eh, estos minutos con Kermés eh, bueno, nosotros que, vogamos para que esto pase rápido bueno eh, nosotros desde nuestra parte de de toda la la, los pares de, positivos de de Santa Rosa y Pico que son las concentración más grandes hemos hecho la campaña para vacunarse, vacunarse vacunarse, así que están todos vacunados bien este pero se tienen que seguir cuidando como todo el mundo muy bien, eso sí no se no repongan las vacunas, significa que no vas a contraer la enfermedad, el virus este ataca feo, sí. así que hay que seguirse cuidando, distanciamiento lavar manos, barbijo no tomar mate no compartir nada Y vamos a salir adelante, si Dios quiere. Bueno, que tengas buen día, Raúl. Gracias. Gracias, igualmente. Un Bien. saludito para ustedes.